de la existencia, una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en Blanc. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanc. ...estamos de vuelta a la segunda cita... ...nuestro segundo viaje está ya preparado... ...dos nuevas horas... ...tenemos hasta las cuatro las tres en las Islas Canarias... ...para buscar respuestas y vocear juntos... ...por esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa... ...un placer estar en estas dos citas... ...nuestro viaje comienza aquí en el estudio 201... Eh, ...de la Casa de la Radio en Prado del Rey de Madrid... Y el destino es ese lugar justo, justo hasta donde tú nos escuchas En cualquier lugar del mundo donde estés Queremos acercaros el Espacio en Blanco Y ya lo venimos anunciando, nos ponemos en marcha Comenzamos a salir para estar más cerca de vosotros Queremos también acercar el programa a todos nuestros oyentes y la primera cita será la semana que viene, justo en siete días, la próxima madrugada, del sábado al domingo, estaremos celebrando junto a millones de madrileños la noche en blanco, el lugar, el lugar, la cita, la plaza de la lealtad en Madrid, allí estará el estudio de radio nacional de España, allí estaremos con importantes y sorprendentes invitados, no faltéis, os esperamos a todos. iremos viajando, la siguiente cita estará en Sevilla y a lo mejor nos vamos a Albacete, estaremos en Alicante, en La Coruña, en Canarias, en diferentes lugares de España para acercarnos a todos vosotros. En breve todos los datos, sobre todo de Sevilla que está cerrado por pues si queréis venir a, a vernos. Y como siempre para hoy tenemos premios esperando, la forma de entrar en ese concurso una llamada de teléfono 900 137 137 Hoy tenemos ayuda tenemos eh, varias personas cogiendo vuestras llamadas telefónicas llamada gratuita 900 137 137 Si queréis mandarnos un email espacio en blanco @rtve.es y si queréis entrar en nuestra página buscar rtv.es buscáis espacio en blanco y ahí estaremos ahí en chat donde todavía se reúne un montón de gente es la cita del misterio de la madrugada y hoy nos llegan nuevos misterios esto os puede dar un indicio de qué vamos a tratar en los próximos minutos atentos es la artiquería Perdido. Por el norte los rusos se encuentran frente a Weidendamm. Por el este en Lutzgarten y por el oeste en Diergarten a unos 400 metros de la cancillería del Reich. No capitularé jamás. Antes me pegaría un tiro en la cabeza. ¡Ah! El Pibir ha perdido la noción de la realidad. Se lo suplico, abandone Berlín. Pero no podemos dejarle solo. Para lo que le acuerda, no necesita nadie. Gebers si y su mujer se quedan. Y los niños también. Pero los niños... <coughs> No sé si recibirás esta carta Nuestra concepción de la realidad se desmorona Y con ella todas las cosas buenas y bellas que he conocido En el mundo que surgirá tras el nacional socialismo No merecerá la pena vivir Por eso también he traído a los niños bebé Bebe Tenemos que irnos de Berlín Eva Debes convencerle Berlín se quedará sin alimentos ¡No! Aún no os habéis enterado Hemos perdido la guerra Se acabó Mañana me maldecirán millones de personas Pero es lo que el destino ha querido Esas son algunas pistas Hitler tiene que ver y los nazis Para hablar de ello nos vamos hasta Galicia Para encontrarnos con nuestro primer invitado José Lesta Buenas noches, don José Buenas madrugadas ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Por aquí, por los bosques gallegos. ¿Bosques gallegos? ¿No estás en La Coruña? Eh, ahora mismo no, estoy en las afueras. En las afueras. Qué lugar, ¿no? Tan chulo estar por sí. ahí perdido en los bosques, en esas corredoiras gallegas. Pues sí, siempre mágico y, y misterioso, sí, la verdad es que sí. Bueno, presentarte, un joven eh, investigador, escritor... Eh, yo no sé, que tienes tantos libros, claves ocultas del poder mundial, conspiraciones en la luna, claves ocultas, el club Bilderberg, masonería, Bill Laden, eh, Franco top, top Secret, sociedades ocultistas en la dictadura, claves esotéricas del Tercer Reich. ¿Por qué tanto interés por el Tercer Reich? Bueno, pues porque hace años empezamos a interesarnos por cómo las sociedades secretas y el ocultismo y el esoterismo en general, ¿no? Los temas que nos interesan pues influían Eh, en la política, influían en los movimientos sociales y en diversos movimientos históricos y y quizás el, el ejemplo más claro, eh, a cualquiera que le guste el ocultismo, el misterio el esoterismo, pues cualquiera que vea cinco minutos de una pues una marcha nazi o de una película de la época no antes de que empezara la guerra se dará cuenta de que eh, lo que pasó en Alemania no se explica solo desde el punto de vista social o político económico, es decir Eh, se ve claramente que eso fue un movimiento político que estuvo, pero tremendamente influenciado desde la cúspide por el esoterismo, por sociedades secretas y por el ocultismo. Y ahí empezó pues, un poco la, la búsqueda, ¿no? Esa relación entre la política y y, y, todo, y todo el mundo del misterio, que es lo que nos interesa. ¿De dónde sacas las informaciones, José? Eh, eh, déjame, he de avisar a nuestros oyentes que vamos a contar cosas yo no les había escuchado nunca, como por ejemplo un plan que tenía Hitler parecido al 11-S, que, bueno, ayer se celebraba el triste aniversario de esa caída de las torres, ese atentado increíble. ¿Quién tenía una idea parecida que vamos a contar hoy? ¿Pero de dónde sacas las informaciones? Mira, hace nueve años aproximadamente habíamos ido a un curso que había organizado el antiguo CESIG, el antiguo Servicio de Inteligencia Español, en el Escorial, y donde dieron unas charlas muy interesantes y recuerdo que uno de los ponentes... Eh, había dicho, no recuerdo de qué servicio de inteligencia europeo pertenecía pero había dicho que prácticamente el 90% de la información, incluso la información más extraña que nos pueda sorprender, que parezca secreto confidencial, está en fuentes abiertas es decir, está a, a disposición ¿no? a la mano de cualquiera que quiera encontrarlo, el problema no es tanto dónde coger esa información como eh, el, el esfuerzo y, y la, el interés en buscar sí, esa buscar. información, la información está, está disponible, es, Está ahí para quien la quiera bucear no desde luego hay que bucearla, pero está ahí ya fue pues, información contrastada, no lo que anda por internet que lo dan como válido y luego son bulos y mentiras, no bueno en internet hay de todo ya. igual que igual que en la calle información muy interesante y evidentemente hay información muy poco contrastada, no uh -huh. entonces bueno, igual que en la prensa en la prensa normal igual que en otros medios de comunicación depende de cada uno el saber qué fuentes pueden ser más o menos fideliznas o no evidentemente. Uh -huh. Hay un tema que a mí me gustaría, antes de meternos con el asunto de los nazis, hay un libro que tú escribiste, escribiste, Claves del Poder Mundial. Eh, yo te, te cito para otro nuevo programa hablando de ello, pero adelántanos. ¿Cuáles serían esas claves de ese poder que está controlando, dicen, muchos de los gobiernos del planeta? ¿Crubel, Gelber, eh, Trilateral, sí. todos ellos? Sí, bueno, eh, esa es una parte. ¿no? En este trabajo, tanto Miguel Pedrero como yo, que, que escribimos este libro... Pues eh tocamos eso, no como diversos movimientos sociales, diversos eh políticas eh, y ahora mismo en el planeta no han sido están siendo influenciadas por movimientos esotéricos por movimientos ocultistas eh y bueno quizás el cúspide por haber de una cúspide, no porque supongo que no está todo controlado o eso parece. Eh, sí hay grupos muy influyentes y muy importantes, ¿no? Que parecen grupos paramazónicos. El Club Bidlerberg, fundado ya en 1954, sería uno de ellos, ¿no? Donde se reúne gente, bueno, pf, variopinta de, de todo tipo. Desde primeros ministros políticos hasta, pues, el presidente de la, la Coca-Cola, ¿no? O sea, gente de todo tipo, pero gente con influencia. También hay otros grupos menores, por ejemplo, eh, el Club de los Bohemios... ...que actúa más en Estados Unidos... Y, ...y en el mundo anglosajón... ...que también está relacionado con el Club Bilderberg... ...porque toda esta serie de agrupaciones... ...digamos que están interconectadas entre sí... ...es como una especie de pirámide... ...de mayor a menor... Eh, ...con una base, ¿no?... ...y según vas eh, ascendiendo los eh, escalones... ...los escalazones de esta gigantesca pirámide, pues te encuentras menos agrupaciones, más poderosas y con menos personas, ¿no? En la cúspide sí estarían este tipo de grupos, como el Club Bilderberg, que ya ha pues, medio siglo funcionando, pero donde hay familias, digamos, porque todo al final se reduce a eso, ¿no?, a familias de poder, que en realidad llevan, pues algunas de ellas, casi 200 o 300 años en la política y en la economía europea, gobernando y manipulando, pues, muchos... Pues muchas sociedades y muchos países. Uh -huh. ¿Y sociedades secretas de malos, remalos, de esos que controlan y que están ocultas? Hombre, <ríe> eso ya, bueno, los Illuminati y todo esto, mmm, yo lo pongo un poco en solfa, ¿no? Es decir, sin duda el Club Ileber existe, funciona, em, de hecho asisten españoles a esas reuniones, ¿no? Em, Hemos hablado una vez de ellos, sí. Sí, y eso es real. Y que hay gente dentro de esos clubes que forman parte de grupos paramazónicos de grupos masónicos, también es cierto ¿no? y de hecho el Club de los Bohemios tiene un contenido, bueno yo ya no diría masónico pagano, de hecho hacen una reunión anual todos los veranos en una isla en Estados Unidos una reunión absolutamente privada donde se hace un ritual pues bastante espectacular con fuegos y donde se crema ¿no? un, un bueno, un cadáver falso no Lo, eh, hacen una imitación de una cremación Y una serie de, de historias ahí, todos vestidos de ruidas y tal, todo eso es real, ¿no? Ahora, otra cosa es, pues, que si los Illuminati están gobernándolo todos, si existen o no, yo eso lo tengo muy en duda. Pero sin duda son grupos de poder muy interesados en el esoterismo, en el ocultismo, y, y, sí, y sí tienen una influencia muy clara en todo el planeta volveremos a hablar de ello en breve en nuestro programa seguramente con, contigo si quieres 1217 900 137 137 es nuestro teléfono por si queréis participar cinco premios tenemos esta noche para sortear y vamos a hablaros de la tercera guerra mundial esa guerra que dicen que ya estamos viviendo de nazis en España y sobre todo vamos a dar a conocer una figura inquietante el doctor muerte, alguien que estuvo por aquí pero hablaremos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros Esta noche queremos bucear en la historia para desentrañar algunos hechos ocultos que esparcen sus tentáculos hasta nuestro mundo. ¿Sabíais que antes de terminar la Segunda Guerra Mundial escaparon algunos grupos nazis que se ocultaron por el mundo con el propósito secreto de continuar su labor? uno de esos personajes enigmáticos era Martin Bormann Martin Bormann era el burócrata perfecto desde su despacho tomó importantes decisiones durante la guerra mundial algunas de ellas terribles como codificar legalmente la solución final que llevó a la cámara de gas a millones de judíos En julio de 1943, llegó a la cúspide del poder, siendo nombrado secretario personal del dictador. A partir de ese momento, comenzó a manejar los mecanismos ocultos de financiación del Tercer Rey, creando complejos entramados económicos internacionales, siempre en el más absoluto de los secretos. En realidad... El cerebro gris del Reich sabía que muy probablemente perdería la guerra, por lo que estaba preparando su huida al tiempo que ponía en marcha una red mundial de colaboradores y simpatizantes nazis que deberían ser el germen de un cuarto Reich que él esperaba liderar Así llegamos a la enigmática noche del 1 de mayo de 1945 junto con otros jerarcas nazis se fuga del búnker de la cancillería y con él también se esfuma la gigantesca fortuna del Tercer Reich justo en ese momento comienza la historia que esta noche deseamos contaros ya veréis será apasionante y sorprendente y sorprendente Pues ahí está, José, los primeros datos de la caída de, de el nazismo Y es cuando comienza un poco la historia que queremos contar Pero antes déjame que te ponga la frase de, de Hitler que decía antes de suiciarse Mañana me maldecirán millones de personas Pero es lo que el destino ha querido eh, ¿Cómo era este personaje? Eh, ¿Qué tenía Borman? dentro de la cabeza? No, me refiero a Hitler, a Hitler antes de sí. entrar en Bormann sí. Pues eh, es que precisamente A mí eso es lo que primero me interesó no Al ver que el nazismo estaba tan involucrado En temas de este tipo, misterios y esoterismos Me sorprendió ver que todos los de la cúpula del partido nazi, Hitler a la cabeza, estaban, bueno, habían formado parte de sociedades esotéricas, por ejemplo, la Tule, ¿no?, directo o e indirectamente, porque Hitler fue hermano visitante cuando era muy joven en esta sociedad, no le dejaron entrar en los círculos más internos, y, y después te, después de eso te das cuenta también de la personalidad y la psicología de todos estos personajes, Heimler, Hitler, ¿qué tenía en la cabeza?, Pff, yo creo que es un misterio, se han hecho... Estudios psicoanalíticos del de hecho, el primer informe que hicieron los servicios de inteligencia sobre un político en vida fue a Hitler, lo hizo la OSS, el Servicio de Inteligencia entonces americano y el, el psicoanalista que, que hizo el trabajo a full time, porque estuvo un año entero solo trabajando en eso, con cintas personales, con entrevistas a personas que habían rodeado el círculo íntimo de Hitler, llegó a la conclusión de que era un personaje tan complicado y tan poliédrico, que no sabía muy bien dónde encasillarlo, sin duda una personalidad megalomaníaca pero de la que detrás probablemente había algo más, y ese es algo más que nos hunde en el misterio, cómo pudo arrastrar a tantos millones de personas, ¿no? ¿no? Un tipo además eh retraído poco a poco, sí. poco gracioso físicamente, sí. ¿verdad? Y, y que hiciera lo que hizo y montara la que montó. Sí, sí no, es un, es un absoluto misterio, incluso la gente que le rodeó también ¿no? Eh, en ese sentido eh, pues a pesar del apoyo que tuvieron, porque tuvieron mucho dinero no antes ya de la guerra, dinero incluso del, del pueblo americano, del pueblo inglés de, de muchas empresas no que les cedieron dinero, banqueros que les ayudaron, eso no explica todo, no no explica toda la, la hecatombe que. Que, que hicieron y cómo cambiaron, porque lo transformaron el siglo XX. Y sin duda el esoterismo tiene mucho que decir en todo eso. ¿no? Bueno, pues bueno, vamos a ese 1 de mayo de 1945, Hitler se suicida en el búnker, o eso dicen, y alguien se escapa con parte del tesoro de la riqueza del Tercer Reich tratando de fundar el Cuarto, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos personajes? Bueno, pues siempre os hablo de los personajes más cercanos a, a a hitler en los últimos días cerca del búnker no en los en los días finales de la guerra. eh muchos de ellos desaparecieron de otros encontraron los cuerpos y de otros jamás se supo ni se ha sabido no y quizás los dos más eh, importantes eran martin Bormann y, y Henry muler que era el el jefe de la gestapo de Bormann hay todo tipo incluso hoy en día de teorías es decir eh efectivamente desapareció un día después de que Hitler se suicidara, el 1 de mayo del 45. Eh se supone que, que lo que lo mataron durante la fuga a los soviéticos, pero nunca se encontró el cuerpo hasta 1972, en que se encontraron unos restos, una bueno, un cráneo, ¿no? y unos restos óseos y tal en una estación de tren eh, en Berlín, cerca de donde bueno, de la cancillería, ¿no? del antiguo tercer Reich y eh, se analizaron, eh, bueno, oficialmente se llegó a la conclusión de que ese era el cuerpo de Borman y eh, pues hace muy poquitos años, en el 98 creo, eh, uno de los hijos se, se dio su ADN para eh, para contrastarlo con los restos y sí se llegó a la conclusión de que eh, que el ADN coincidía y que muy probablemente se trataba del cuerpo de, de Martin Borman ahora, ahora bien Había un detalle raro, ¿verdad? Sí, había, hay, y hay muchos misterios, no solo los detalles forenses. Primero, el forense que, alemán, que hizo el levantamiento y tal, dejó eh, claramente escrito en el acta que, bueno, que el cráneo estaba rodeado de una especie de arcilla roja de tierra, ¿no?, que no procedía del lugar de enterramiento, es decir, ese cuerpo fue reenterrado, eh, desenterrado, al menos dos veces y que esa arcilla incluso si eso quedó en el acta muy probablemente podría pertenecer porque no parecía eh, una tierra que se encuentre fácilmente en el centro Europa o en Alemania que podría pertenecer a un eh, país centro, centroamericano concretamente incluso se atrevió a decir que podría ser tierra proveniente de Paraguay y, eh, y había mucho más los restos óseos correspondían a una persona bueno Martin Borman cuando se fugó si se le dio muerte en el año 45 en el año 45 el nació en 1900, tendría 45 años en el momento de su muerte. Mm. Bueno, pues los restos óseos que se encontraron, supuestamente de él, eran de una persona bastante mayor. Luego ahí eh, hay muchas teorías, si se fugó o no se fugó, si realmente siguió manejando esos dineros a lo largo del siglo XX hasta la década de los 70. De hecho, salieron unos informes del Servicio de Inteligencia Argentino, del antiguo SIDE, hace bastantes años, informes que hoy en día se ponen en duda ¿no? sobre, eh, bueno, que hablan de una es una ficha policial, no una ficha de inteligencia de Martin Borman y sus andanzas en Argentina, sus andanzas en Paraguay en Sudamérica, sus encuentros con, supuestos encuentros con Josef Mengele, del que sí se sabe que se fugó el doctor Muerte, ¿no? Sí mm. se sabe que se fugó y que y que murió en, en el exilio, y sus encuentros con otros nazis. Bueno, hasta ahí, según ese informe, eh, Borma murió realmente en Argentina, en una clínica quejado de, de cáncer, ¿no?, en el año 72. Esa es una de las teorías. Eh, la otra teoría es, evidentemente, que lo mataron en la fuga, y que los restos son los que se han encontrado y punto pero desde luego es un gran misterio lo que pasó con él y sobre todo con los dineros que había manejado antes del final de la guerra ¿no? ya, sin embargo tú aquí en este trabajo que haces planteas que Bormann fue un poco el que se encargó de, primero de sacar ese dinero, cantidades increíbles de dinero y luego de alguna manera hacer que eso fructificara y crear todo, incluso la organización Odessa famosa por la película y el libro que sacaron Sí, bueno, lo que es cierto es que sí manejó es decir, de cuando llega a ser secretario de Hitler y a más a todo ese poder, esa influencia no eh, que todo el mundo tiene que pedirle permiso para ver eh, al dictador, etcétera entonces él empieza a manipular por detrás empieza eh, a desviar esa cantidad de dinero se habla de casi, pues en el año 46 un año después de que acabara la guerra creo que aproximadamente del Dogeván desaparecieron unos 800, 900 millones de dólares que para que te hagas una idea, Miguel, hoy en día, pues multiplícalo por 100, probablemente. Mm -hmm. Es una auténtica fortuna, ¿no? Todo eso desapareció, reapareció en cuentas, por supuesto, en cuentas suizas, ¿no? En cuentas argentinas, eh la familia Perón tendría mucho que decir de eso, en cuentas españolas también, durante la época de la dictadura de Franco. Él durante dos años hace todos esos movimientos de dinero y convence a a los mismos industriales alemanes que habían apoyado al principio a Hitler para que también puedan seguir disfrutando de todas esas rentas porque la guerra para ellos fue una gran inversión económica de una con unas grandes ganancias no no solo en en dinero directo, sino en piedras preciosas, en joyas, arte, en cuadros, en lingotes de oro, ¿no? Proveniente desde desde los campos de concentración hasta saqueos de todo tipo a lo largo de Europa y, y entonces pues estamos hablando de una gran fortuna, casi 100 unas 100, 150 o 100 toneladas de oro. Que no es que no es moco de pavo pues funcionando no a partir de los años 40 y financiando diversos movimientos revisionistas y diversos movimientos neonazis por todo el mundo no te invitamos a entrar en un mundo único espacio en blanco mucho más de lo que puedas imaginar en Radio Nacional de España con Miguel Blanco dos y medio dos medio media, y media las canarillas aquí en directo en Radio Nacional de España 900-137-137 nuestros teléfonos están tranquilos ahora por si queréis participar en ese concurso que estamos teniendo, cinco libros sorteamos entre toda la gente que nos quiera llamar eh, José, ¿estás a gusto? sí, sí, sí, muy bien bien, curioso es que esa organización esa eso es cierto que existió, ¿verdad? Sí, bueno, de esa quizás no tuvo ese nombre, quizás tuvo otros nombres... Eh, ...o de ese inicialmente se da a conocer en una novela... ...es decir, como en ese sentido es algo, es algo ficcionado, es una ficción... ¿no? ...en una novela de Friedrich Forsyth que se convierte en un bestseller... ...donde comienza a hablarse precisamente de una especie de red internacional... ...que lidera una especie de movimientos de subagrupaciones en todo el mundo... ...fundamentalmente en, en Europa, en España en el norte de África y en Centroamérica y en Sudamérica agrupaciones nazis, neonazis de antiguos oficiales de la ss que funcionan con dinero y con las arcas que se han podido fugar de la guerra entonces se llamaron esa o no eh, sin duda existían organizaciones más o menos estructuradas sobre todo en, en Sudamérica y en, y en Centroamérica y en España también y todas esas eh, organizaciones tuvieron una, una fuerza muy importante es decir, hablamos de combatientes de guerra y altos oficiales en algunos casos de la CSS y del Tercer Reich de hecho nosotros podemos hablar hace pues ya casi 11 años con algunos de ellos eh, en algún convento perdido por Castilla ¿Sí? sí ¿Oficiales bueno, nazis? ¿Exoficiales nazis? Yo recuerdo haber hablado con Antonio Averstrott que no era un oficial eh, nazi sino que pertenecía al ejército a la ¿Sí? Bermat pero en un sitio muy especial que era un Uno de los lugares, digamos, más secretos para la técnica nazi que que era en las islas cerca del Báltico, en las islas Spitsbergen y en y en Penemunde, ¿no? Este concretamente este este individuo se encargaba de la seguridad de los misiles que estaba diseñando Hitler para bombardear Londres, e incluso él vio los planos de misiles mucho más grandes que se iban a construir ...para Para bombardear Nueva York y para bombardear la costa americana, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso era un lugar de los más secretos del planeta entonces... ...en ese momento, donde se estaban construyendo los adelantos científicos... ...más avanzados también del momento, y, y nos confirmó muchas cosas... ...bueno, algunas cosas que eran casi leyenda, como el tema de los Foo Fighters, ¿no? Nos habló de... él vio cómo cargaban en las panzas de, de algunos aviones experimentales una especie de bolas de acero, ¿no? Y esas bolas de acero, cuando las lanzaban en el aire, se convertían en como una especie de bolas de fuego. Y esas bolas de fuego fueron vistas al final de la guerra. Uh -huh. Fueron tomadas por ovnis y, bueno, pues ahí teníamos un testimonio fidelino de alguien que fue, estuvo allí, fue lo vio, ¿no?, estuvo presente y hablaba de cómo eso podía ser un artefacto tecnológico inventado por los nazis, ¿no? Entonces, eh, y eso te habló en el año 98, es decir, hay mucha gente que funcionó en España Y, y alguna incluso muy mayor pues sigue y seguirá por aquí ah, en un momento vamos a dar una lista de algunos personajes que han estado o siguen estando en España nazis de esos que escaparon eh, es curioso porque eh, el Tercer Reich eh, acaba después de esa Segunda Guerra Mundial con la pérdida, la pérdida de, de la guerra pero eh, hay un grupo de gente que sigue adelante, hay una especie de tesoro nazi que todavía se está buscando y se está tratando de seguir o hacer renacer el Cuarto Reich ¿No? Sí, bueno, eh, el tema del, del oronazi nazi eh, se ha diversificado todo eso. Es decir, él cuando acabó la guerra, el Departamento del Tesoro Americano eh, se dio cuenta a lo largo de los años, ¿no? y incluso el FBI tomó parte en ello, de que había una gran cantidad de dinero moviéndose en el mundo funcionando para grupos neonazis. De hecho, hay informes que hablan de más de mil empresas funcionando para este tipo de... ...de organizaciones y sorprendentemente en España hablaban de más de doscientas. ¿Empresas que de... trabajaban para supuestos nazis o para un personaje nazi? Empresas que trabajaban para gente que se sabía que era pronazi, con nombres y apellidos... Uh -huh. ...pero eh, que tenían, digamos, las manos limpias, pero que por encima de todos ellos... ...parecía que funcionaban muy po pocas personas, incluso se hablaba de una única persona. Ahí es donde vol volvemos a entroncar con la leyenda de Martin Bormann... De los fugados más importantes del Tercer Reich Quizás esa persona eh, era, era un banquero suizo, ¿no? Del que podremos hablar más adelante Pero sin ningún tipo de duda Parecía que eran muy pocas o una sola persona La que manejaba por encima a los directivos de todas esas empresas ¿no? Eso es, absol está absolutamente comprobado uh -huh. eh, Antes de pasar a la segunda parte del programa que vamos a hablar de Tercer eh en España. Es muy curioso, ayer, como decía, se celebraba el aniversario del tristemente famoso 11S. Hitler había planeado un 11S, ¿no? Cuéntanos la historia porque es fascinante. Sí, esto es muy poco conocido y, de hecho, eh, bueno, cualquiera que lo oigo pensará que es una leyenda más del, del Terrarais, de las muchas que hay, ¿no? Eh, él parece ser que una de esas noches en que porque claro, él, él dormía por las mañanas, por por las noches, parece que era un insomnio incurable, ¿no? Y hacía pues largas veladas, ¿no? Con con gente conocida y con los más cercanos. Entonces parece ser que en una de esas veladas su arquitecto personal, Ar Albert Speer, que tenía un diario personal y que tomaba notas de todas esas reuniones, pues dejó escrito, luego es un dato histórico, ¿no? Le dejó el escrito que en una de esas noches Hitler en una de esos eh pues pequeñas visiones o alucinaciones que tenía, pues empezó a describir eh, cómo deberían bombardear eh, Nueva York, cómo deberían atacarla, pero además con un método lo describió perfectamente. Él veía los rascacielos de, de Nueva York envueltos en llamas y derrulléndose, cayendo al suelo, y toda la ciudad envuelta en llamas en medio de, de la bruma ¿no? Si me permites leerle exactamente lo que escribió sí. Albert Speer, dice En los últimos compases de la guerra nunca había a Hitler tan fuera de sí mismo como en el momento que presa de un delirio nos narró el colapso de los rascacielos de Nueva York como si fueran torres en llamas Describió cómo los edificios se convertían en torches ardientes que se derrumbaban y el reflejo de la ciudad se desintegraba en el cielo oscuro, ¿Qué curioso ¿verdad? Sí, es eh, algo casi premonitorio, ¿no? Es decir, la idea no es nada nueva, no fue una idea muy reciente, ya la tuvieron ellos, ¿no? Y de hecho, se preparó un proyecto para eso, se preparó un proyecto de la Daimler-Benz, de la Mercedes, ¿no?, que hacía aviones entonces para los nazis, y se trataba de un, un bombardero bastante grande, de un bombardero cuatrimotor, pero que bajo las alas no iba a llevar bombas, es decir, este avión lo que iba a, a cruzar todo el Atlántico... ...y cuando llegara a Nueva York y a Washington... ...lo que haría sería... Eh, ...bajo las alas tendría una especie de aviones misil... ...que sí habían ya fabricado los nazis... ...y que lo lanzaron en Londres, ¿no?... ...las V1 famosas... ...que iban teledirigidas, ¿no?... ...llevaban piloto... ...bueno, pues estas especies de aviones misil... ...lo que harían sería dirigirlas directamente... ...contra los rascacielos de Nueva York... ...y contra los edificios más altos de Washington, ¿no?... ...y, y ese plan, bueno, pues hicieron los proyectos... ...en abril del 44 los pues proyectos existen, por supuesto se pueden consultar y nunca se de, llegó a desarrollar. Sin embargo, la idea estaba ahí, no es nada nada nueva, no 50 años antes de los atentados de de Bin Laden. El 11 se quedó planeado Hitler, 2 y 37, 1 y 37 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Queremos contaros más datos que seguramente desconocéis de los nazis, que no sé por qué tienen tanta traición eh, hacia la gente. ¿Por qué, eh, José, por qué crees que sigue llamando tanta la atención lo de los nazis? Bueno, a mí es algo también que me causa bastante eh, inquietud y, y me sorprende, ¿no? Eh, quizás por lo que te decía al principio es decir, esa mezcla entre la tecnología avanzada que produjeron el catatismo que produjeron porque cambiaron un poco toda la política y toda, toda, todo el siglo XX y también esa mezcla que a veces es casi embriagadora ¿no? con el esoterismo y con el ocultismo y que surgieran de la nada yo creo que eso es un cótelo explosivo y es un cótelo explosivo que genera pues inquietud, genera interés y desgraciadamente también genera seguidores hoy en día, yo creo que esa es una de las de las claves por la cual el, el movimiento nazi pues desgraciadamente sigue interesando, ¿no? A mucha gente. Ya. Eh, decíamos que algunos de esos nazis habían estado en España, eh, había toda una red para traerlos aquí después de esa introducción nos damos más datos. En 1997, el diario El País se encontraba en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores, un informe de 1945, de los servicios secretos aliados, que contenía una lista de repatriación con los nombres de 104 oficiales nazis que vivirían ocultos en España junto a ellos y después de esa fecha unas decenas más llegarían a España decenas de estos refugiados nazis poblaron la geografía española especialmente lugares como la Costa del Sol la Costa Blanca o las Islas Baleares de hecho se puede encontrar la lápida de muchos de ellos en los cementerios de estas poblaciones algunos de ellos como León de Grell Otto Skorseni u Otto Ernst Römer son relativamente conocidos, pero hubieron otros muchos que disfrutaron de su exilio dorado en nuestro país. El primero de ellos, de Grel, fue el principal valedor del nazismo en Bélgica, creador del movimiento conocido como Rexismo. Llegó a España en un avión que se quedó sin combustible y cayó en la bahía de San Sebastián. El régimen franquista lo sacó de las aguas y le dio asilo político y adoptó la nacionalidad española con el nombre de José León Ramírez de Reina. Dirigió una constructora y continuó su labor de propaganda del rexismo publicando varios libros fundando varias asociaciones fascistas. Vivió en Torremolinos y murió en Málaga en el año 1994. Son datos históricos y son tan solo un ejemplo. Hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta. 100-137-137, nuestro teléfono, 2-40, 1-40 de las Islas Canal estamos en Radio Nacional de España. Queremos desvelaros algunos datos históricos desconocidos. Eh, déjame antes, José, mandar saludos. Nos escuchan en Cuba, eh, José Luis, de Radio Progreso en Cuba, nos está escuchando. Saludos para toda la gente que fuera de España, nos está escuchando evidentemente para toda la gente que en nuestro país sigue la sintonía de Radio Nacional de España, del Espacio en Blanco. España fue un sitio por donde caminaron muchos de estos nazis, ¿verdad, José? Sí, España fue un sitio, de hecho el sur de España y Levante, en Denia, concretamente Denia era un sitio estratégico, lo fue durante la guerra, para temas de inteligencia no y para espiar a los ingleses y a los aliados, y lo fue después de la guerra, porque por ejemplo por por ese sitio, como por otros de Levante, pues por ejemplo venían barcos procedentes de Génova, de Italia, en una de las líneas de escape que tuvieron los nazis, es curioso, no es curiosísimo ahora que recuerdo porque eh justamente en algunos barcos, de esos barcos que venían de Génova a España, eh al final de la guerra, momentos antes de que acabara la guerra, se llegaron a, a juntar eh, judíos y nazis que huían ¿El peligro? Peligro en el mismo barco. Oh, sí, sí, sí, eso está demostrado, es decir, nazis eh, eh infiltrados Y judío huyendo del, al final del mismo peligro no del, del mismo terror y y eso eso sucedió no y efectivamente denia por ejemplo como otras localidades fue un punto de paso importantísimo porque parece ser que el vaticano expedía pues pasaportes tenía casi un comité dedicado a espedir eh, pasaportes falsos a algunas de estas personas no a cambio de diferentes trebendas y a cambio de Favores, eh, ¿Eso está aprobado? ¿Son datos históricos? Lo que está aprobado es que Pío XII tuvo mano izquierda y mano derecha, es decir, por una parte eh, pues eh, criticaba el régimen, el régimen nazi, y por otra parte dejó hacer, dejó hacer y e indirectamente ayudaron. Por supuesto, no se puede hablar de la Iglesia como estamento que ayudara, sino de personas dentro de ese estamento que y, indudablemente y personas con nombres y apellidos, eh influyeron y ayudaron yeah. a fugar a esa gente, es decir, con documentación, etcétera, ¿no? Y toda esa gente pues entraba fundamentalmente por el levante español, algunos se quedaban en España, eh, formaban parte de una cosa que entonces se llamaba la legión alemana, ¿no?, que se nutría de, de dinero procedente de de Alemania eh, durante los años 50 y 60 parados por la dictadura de Franco, y y otros muchos pues no se quedaban en España, eh, cogían hacia Lisboa o incluso hacia Galicia hacia el puerto de Vigo y, y se fugaban cara a Sudamérica o cara a Centroamérica, fundamentalmente hacia Buenos Aires o hacia Paraguay no entonces eh, España fue un punto en ese sentido importantísimo, de hecho hay un documento del año 47 si mal no recuerdo de la inteligencia americana que ya habla de 104 oficiales nazis y cuando hablamos de Personajes de este tipo, hablamos de 104 personajes muy importantes del, del régimen nazi que estaban viviendo aquí en España y se daban direcciones, o sea, calles de Madrid donde vivían, ya. calles de otras localidades, teléfonos, es decir, estaban perfectamente ubicados. Entre todos ellos, o todos ellos había un doctor, el doctor Muerte, y tú aquí has sacado... Eh, el testimonio de una persona que estuvo en esos campos de concentración. Ahora vamos a contar quién era el doctor Muerte, porque era un personaje. Marcelino Bilbao, un español que estuvo, sobrevivió milagrosamente a las historias que hacía este personaje, decía eh, se me paralizaba el cuerpo, meaba rojo y me salía sangre de la cara. Eh, le estaban poniendo continuas inyecciones de benzeno, eh, José. Sí, sí, sí, eh, fue tremendo lo de Ari Bergein, Eh, es que simplemente pasó siete semanas por el campo de Mauthausen y esas siete semanas le valieron... ¿Siete semanas solo? Sí, sí, siete semanas. Eh, y y solo ese tiempo, ese corto lazo de tiempo, le valió para contraer crímenes contra la humanidad gravísimos. no eh, Parece ser que bueno ponían a la gente en, en hileras interminables, él se sentaba en una silla durante horas y iba inyectando, segundo sí, segundo no, a la gente según le llegaban. Y sí, pasaban cosas... Eh, como acabas de describir horrible hubo gente como Martinino Bilbao que se salvó milagrosamente y que pueden contarlo lo han contado y han demostrado que eso pasó y fue cierto yeah. la lástima de todo esto no de este doctor muerte como fue apodado no es que se pudiera fugar y que además bueno se pudo fugar porque él tenía una fortuna bastante dinero no es decir tenía una fortuna personal bastante importante y eso sí le interesaba a, a toda esta red y la agrupación de nazis que sabían el fugado, ¿no? de de la guerra y le dieron cobijo rápidamente. Se pudo fugar, eh, ha vivido durante muchos años y de hecho hasta sus 91 años en el 2005 se le localizaba por aquí por por España, concretamente en Cataluña, es decir, la Policía Nacional lo tenía prácticamente en el punto de mira en base a unos pagos para decir que el hijo de Ralph Eh, hacía pagos, eh, empezó a enviar cantidades de dinero muy grandes a una cuenta española, a una cuenta bancaria española. La policía se, se dio cuenta, eh, empezó a intuir que se trataba de este personaje, un personaje de los más peligrosos y más buscados, y lo habían prácticamente localizado en, la, en eh, la costa catalana. Lo que pasa que parece ser, según algunas informaciones que no están muy confirmadas, que se embarcó en un yate o algo parecido rumbo... Eh, rumbo al sur de España, rumbo a Benidorm uh -huh. y a partir de ahí se le perdió la pista tenemos un informe que vamos a poner recordar que Mauthausen fue el campo de más españoles hubo eh, ca campo de concentración uno de los lugares más increíbles que yo he podido visitar siniestros donde estaba este personaje un personaje que os queremos contar mínimamente parte de su historia y sobre todo dónde dicen que estuvo un documento que hemos conseguido escuchar te invito también a escucharlo José sí sí el alemán atlético y de una estatura imponente que los habitantes del Cairo conocían como Tarek Hussein Farid mantuvo hasta en la vejez la disciplina de caminar unos 15 minutos diarios por las bulliciosas calles de la capital egipcia caminaba hasta la famosa mezquita al azar donde se había convertido al islam y hasta el café J. Gropi en el centro donde encargaba tortas de chocolate para sus amigos y compraba bombones para los hijos de estos que lo llamaban Tío Tarek Amigos y conocidos de Egipto también lo recuerdan como un ávido fotógrafo aficionado que casi siempre llevaba una cámara colgada del cuello pero nunca permitía que lo fotografiaran tenía buenos motivos para ello el tío Tarek se llamaba Ariber Ferdinand Heim miembro de las Waffen SS de Hitler y médico de los campos de concentración de Wuchenwald Sachsenhausen y Mauthausen el tío Tarek era el doctor muerte fue tras los muros grises de piedra de Mauthausen en su Austria natal que el Heim cometió atrocidades contra centenares de judíos y otros prisioneros que le valieron ese temible apodo y la condición de criminal de guerra nazi más buscado del centro Simón Wiesenthal donde pensaban que seguía en libertad En el prontuario del Dr. Heim figura en operaciones a prisioneros sin anestesia. También se lo acusa de extirpar órganos a personas con buena salud para luego dejarlas morir en la mesa de operaciones, de inyectar veneno y en ocasiones naphta en el corazón de otras víctimas y de conservar algunos de sus cráneos, como recuerdo. Después de vivir bajo el radar de los cazadores de nazis durante más de 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, Buena parte de los mismos en el balneario alemán de Baden-Baden, donde tenía esposa, dos hijos y un consultorio de ginecología, logró escapar cuando sus cazadores lo tenían casi cercado. Fue en el año 1962. Su escondite, así como su muerte en 1992, fue uno de los mayores secretos hasta ahora guardados. En Alemania e Israel, los investigadores dijeron una y otra vez que pensaban que Heim estaba vivo y oculto en América Latina, cerca de Chile, donde vivía una presunta hija natural. Testigos de Finlandia hasta Vietnam y desde Arabia Saudita hasta Argentina mandaron datos sobre su posible paradero. Un maletín polvoriento con cierres rojos que permanecía guardado y casi olvidado en el Cairo reveló el itinerario del Doctor Muerte a Oriente Medio. El diario The New York Times y el canal de televisión alemán ZDF obtuvieron el maletín de manos de la familia Doma, los propietarios del hotel donde vivía Heim. La documentación que había en su interior cuenta la historia de su vida y su muerte en Egipto. El maletín es en realidad un archivo de páginas amarillentas, algunas en sobres que aún estaban sellados. Guardaba cartas, la historia clínica de Heim, su documentación financiera y un artículo subrayado de una revista alemana sobre su propia búsqueda y su juicio en ausencia. Música Hay hasta dibujos de soldados y trenes que hicieron los hijos que había dejado en Alemania Algunos documentos llevan el nombre de Heim, otros el de Farid Pero muchos de estos últimos, al igual que una solicitud de residencia en Egipto bajo el nombre de Tarek Hussein Farid Tienen la misma fecha de nacimiento, 28 de junio de 1914 Y el mismo lugar de origen, Rackelsburg, Austria que corresponde a Heim si bien alguno de los 10 amigos del Cairo que identificaron una fotografía del Heim conocía su verdadera identidad si sí dieron indicios de que podía tratarse de un fugitivo lo que me decía mi padre es que parecían buscarlo tal vez los judíos y que se había refugiado en el Cairo Según su propio hijo, el doctor Muerte abandonó Alemania y atravesó Francia y España en un auto antes de cruzar a Marruecos para instalarse en Egipto. Fue una casualidad que la policía no me detuviera porque justo en ese momento no estaba en mi casa. Escribió Heim en una carta a la revista alemana Spiegel después de que se publicara un informe sobre él en 1979. La carta se descubrió en sus archivos, todos escritos con una meticulosa letra cursiva en alemán o en inglés. La copia de un certificado de defunción egipcio confirmó las versiones de testigos de que el hombre llamado Tarek Hussein Farid murió en 1992. hombres condujeron una furgoneta blanca con el cuerpo de Heim, que había sido lavado y envuelto en una sábana blanca, según la tradición musulmana, y colocado en un ataúd de madera. Doma contó que habían sobornado a un empleado de un hospital para que aceptara el cadáver, pero que las autoridades egipcias se enteraron, y entonces terminaron enterrando al doctor Muerte en una fosa común, sin nombre, de forma anónima. terminaba la historia de un médico que se hizo famoso por sus atrocidades en los campos de concentración nazi el expresionero de Mauthausen Joseph Cole declaró ante la justicia el 18 de enero de 1946 y contó como el doctor Heini tenía la costumbre de revisarles la boca a los prisioneros para determinar si tenían los dientes en perfecto estado de ser así mataba al prisionero con una inyección Le cortaba la cabeza, la dejaba en el crematorio durante horas, hasta que desaparecía toda la carne que cubría el cráneo, que luego preparaba como objeto decorativo para su escritorio y los de sus amigos. Era parte de la historia del doctor Muerte. Un doctor que estuvo en nuestro país. Nuestro invitado nos cuenta. Vaya personaje, ¿eh, José? Sí, todo un, toda una joyita del género humano, un poco un calco, un calcosimétrico de Josef Mengele, uh -huh. que también andaba por Paraguay funcionando y tal. Pero fíjate, esta historia eh es que nos muestra claramente todo lo que pasó en el siglo XX con esta gente, ¿no? Es decir, cómo policías de todo el mundo siguiendo pistas a veces auténticas, a veces falsas han estado detrás de toda esta gente, ¿no? De hecho, cuando bueno, semanas antes de morir, Visental la, su fundación seguía asegurando que, por ejemplo, el Martin Bormann, del que hab hablamos al principio, ¿no? sí. a pesar de la identificación con ADN, a pesar de la identificación de los restos y tal, seguían insistiendo en que Martin Bormann seguía vivo, que había que, que buscarlo. no es decir, es un ejemplo el, el informe que además os felicito, no es un informe completísimo y tremendo ¿no? de mol, demoledor vamos ¿eh? mm. en ese sentido es un ejemplo de cómo eh, esta gente pues ha burlado. De, en base también a intereses económicos no y a, y a lo que decíamos antes a muchas personas importantes que han dejado hacer y les han dado cobijo ¿no? en, yeah. en muchas ocasiones pues han, se han movido a lo largo del siglo XX incluso a principios del siglo XXI pues por, por medio planeta ya yeah. Nos quedan pocos minutos para las noticias de las 3 y aún en la segunda parte os vamos a hablar de las conexiones entre los nazis y Al Qaeda la tercera guerra mundial que llaman la guerra del terrorismo En España también estuvo muy brevemente Otto Remer el exjefe de la escolta de Hitler que llegó a España después de algunos años y fue el principal artífice de que fracasaron los tentado contra Hitler, capitaneado por eh, Klaus von Stauffenberg, el personaje que hace eh, Tom Cruise en la película Valkyrie, ¿verdad? Sí, este personaje llegó mucho más tarde, más tarde que Skorzeny y que todos estos, pero bueno, estamos hablando, digamos, del escolta de, de guardaespaldas de Hitler, ¿no? El jefe de, de todo el grupo de escoltas, es un personaje importantísimo, se sabía dónde estaba, se sabía. Bueno, tanto se sabía que yo recuerdo que meses antes de su muerte, que fue, eh, creo que había sido en Marbella en el 97, ¿no? Pues meses antes de su muerte sí recuerdo que se había grabado un reportaje en un medio nacional bastante importante eh, para intentar ent entrevistarlo porque se sabía perfectamente dónde vivía, se sabía todos sus movimientos, eh, incluso todo el follón que se montó eh, cuando murió, ¿no? Es decir... Eh, Toda la gente que vino, no solo de Europa, de fuera de Europa, de un montón de partes del mundo al, al funeral, hacer allí una celebración eh, semimacabra prácticamente, todo eso se recogió, a imágenes de ello, y, y sí, sí estuvo por aquí pues con total impunidad, moviéndose no sé, por, por España. Eh, hasta aquí parte de lo que queríamos contaros del los nazis en España. ¿Hay más? Esto os va a dar un dato de la Tercera Guerra Mundial que veremos en un momento nos estamos enfrentando a una guerra mundial en potencia nuestro enemigo supuestamente nada sofisticado se ha percatado de que somos un blanco fácil y poner fin al mundo tal y como lo conocemos es mucho más simple de lo que parece ¿qué más me estás ocultando? sabes que estamos en guerra ¿no? nuestro enemigo ...no quiere negociar. Atentados mortales en Amsterdam, Londres... ...y en otras ciudades de Europa. Tengo que confiar en cualquiera ahora mismo. Vivimos en un mundo muy peligroso, amigo. Vale. Este mundo se ha puesto peligroso. José, te dejo ahí unos segunditos. En la segunda parte del programa hablaremos... ...esas extrañas conexiones que tú... ...dices en ese trabajo entre los nazis y Al-Qaeda y esa tercera guerra mundial que se ha desencadenado hace algún tiempo quizá estaban detrás algunos grupos de esos, ¿verdad? Vale, sí, muy bien. Hacemos una misma pausa, llega las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, enseguida regresamos, hay cosas que contaros todavía que seguramente desconocéis, tenemos un informe sobre desapariciones y mucho más, y el concurso que sigue en marcha 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis participar esta noche, llamada gratuita 900-137-137, volvemos enseguida a nos perder la segunda parte del programa. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco 3 y 6, y 6 en las Islas Canarias 70 años hace del inicio de esa guerra por eso quizá esa fascinación y por eso estamos tratando ...este asunto, algunos misterios de los nazis... ...y ahora, la Tercera Guerra Mundial... lo vamos a contar algunas conexiones... ...que había entre nazis y dicen que Al-Qaeda... ...ya veréis, será sorprendente... ...nuestro teléfono sigue en marcha... ...900-137-137... ...por si queréis intervenir... ...no olvidéis, la semana que viene... ...estaremos justo en una semana... ...sábado, madrid, domingo... ...por las calles de Madrid, en esa noche... ...en blanco, en la Plaza de la Lealtad... ...por programa Cara al Público... podéis venir sin ningún problema... Podéis estar con nosotros Anthony Blake será uno de nuestros invitados Y habrá algunos más sorprendentes, no os lo perdáis José, ¿sigues estando por ahí? Sí, sí, por aquí bueno, estamos y Nos queda un poco tiempo para hablar de esa conexión Quiero hacerlo detrás de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros Algo que a mí me ha sorprendido mucho Lo llaman la Tercera Guerra Mundial parece que existe una conexión entre estos grupos los nuevos nazis y Al Qaeda una extraña conexión de intereses y poder que convergen en nuestros días y que han dado lugar a lo que muchos denominan la tercera guerra mundial la guerra del terrorismo de ello nos hablará nuestro invitado Eh, José, en tu sí. trabajo haces eh, una relación entre nazis y e islamistas. ¿Me lo cuentas, por favor, porque esto es un poco raro? De sí. hecho, parece ser que había una alianza entre, evidentemente, árabes eh, y alemanes para acabar con el pueblo judío, que era el enemigo común, ¿no? Sí, bueno, eso surgió ya en los años 20, ¿no? Con una persona bastante antisemita, que era entonces, se llamaba el Gran Mufti, que era el el líder religioso de los palestinos en los años 20. Y este tipo pues sí tuvo entrevistas con Hitler, le cedieron una oficina en Berlín y hizo que el pueblo árabe o parte del pueblo árabe pues, tuviera gran, gran simpatía con el movimiento nazi. Eso fue en los años 20. Después de la guerra Hay otro personaje que salía con este, es un cóctel explosivo y mortal que se llama François Saganon, y este es un banquero suizo que no es un personaje cualquiera, es eh, el albacea testamentario de Joseph Göbels, es decir, el ministro de propaganda de Hitler. Uh -huh. Eh, entonces este sí es probable que sea esa persona que manejaba los grandes dineros del ter del tercer Reich. ...durante todo el siglo XX, ¿no? Es probablemente esta persona la que desde... ...bueno, fundando bancos curiosísimos, ¿no? Pues mueve todo este dinero. De hecho, el, el año 58 funda el, el Banco Comercial Árabe... Eh, ...bueno, ese banco financió multitud de movimientos nacionalistas... Eh, ...en el mundo árabe, de tipo musulmán... ...y lo más importante es que fundan un banco entre ellos dos... ...después de los años 60, que se llama al -Tawa. Y al es un banco fundamental para entender... Eh, lo que está pasando hoy en día con Al-Qaeda Porque gran parte del, de ese dinero nazi que va ese banco Sirve para financiar movimientos extremistas islámicos Espera, que, al... se, ¿se funda sí. cuánto dices, ese banco? Ese, ese banco se funda en los años eh, 60, 60. Aunque, tiene, aunque tiene raíces anteriores ¿no? Porque es que lo que hace François Guénon Es fundar un montón de, de asociaciones comerciales Y de diversos bancos que va unificando, ¿no? Este, digamos, es el que mayor relación tiene con un grupo que entonces empezaba a surgir con fuerza en la familia real, real saudí que se llamaba el Bin Laden Group. Uh -huh. Es decir, el emporio económico de la familia de Osama Bin Laden. Eh, eh, sería largo de comentar todos los, eh, bueno, pues los cruces de personas, ¿no? Y la relación en la red. Pero básicamente entre ellos dos y sus contactos con, eh, con la familia Busell hacen que el grupo Bin Laden crezca en Arabia Saudí y es, y esté casi todo financiado a través de ese banco. De hecho, el, eh, el director de ese banco, Yusef Nada, fue reclutado en la Segunda Guerra Mundial cuando era joven por el, el servicio de inteligencia de Hitler, por la Abwehr, en el Cairo. Es decir, no es ninguna casualidad que el director de ese banco, los años 60 y 70 y 80, pues ya hubiera trabajado para los nazis a, eh, ...cuando era joven, ¿no? En ese sentido, pues ahí ya hay muchos nezos de conexión. Después, bueno, podemos decir que, por ejemplo, el que se autotituló hace muy pocos años... ...el eje, eh, la relación entre el Islam y el neonazismo en Europa, un ex periodista deportivo, eh, Hoover... ...Pues, eh, Albert Hoover, este sin ir más lejos, eh, fue detenido, bueno, a las tres semanas de los atentados del 11S... ...se hizo una intervención policial en su casa... En, eh, en Suiza, en Berna, y fue detenido por ser eh, uno de los mayores testaferros, es decir, una de las personas que más dinero manejaba para las eh, arcas de, de Osama Bin Laden. Es decir, que la conexión desde los años 20 en adelante, que se va tejiendo entre el Islam, entre el mundo árabe, entre lo que después fue el terrorismo islámico de Al Qaeda y el nuevo nazismo con el dinero que venía de la Segunda Guerra Mundial, se puede rastrear y es, es muy claro, ¿no? Y todo ello, desgraciadamente, hace que, pues, 50 años después de esa visión de, de Hitler, pues, eh, solo faltara un paso para que Osama Bin Laden, pues, hiciera ese atentado mortal contra Nueva York, ¿no? Porque las finanzas, desde luego, venían de, de muy atrás y de, y de décadas antes, ¿no? termina su trabajo diciendo así pues la ola del terrorismo islámico que asola al mundo desde el último cuarto del siglo 20 tiene sus orígenes en el antisemitismo de dos influyentes personajes el califa del mundo panárabe al-Jusseini y el nazi François Renaud probablemente el director financiero del cuarto Reich qué curioso ¿verdad? los tentáculos del poder cómo se mueven el dinero y hasta dónde llega ¿eh José? Sí, sí, sí, no, es es increíble. Para mí fue una gran sorpresa encontrarme con todas estas relaciones, ¿no? Eh y eso es solo la punta del iceberg. Es decir, todo esto además, yo vuelvo a insistir, es que esto se conocía. Eso que se conocía y se sabía desde desde hace años, es decir, los servicios de inteligencia son información que manejaban. El problema es atacar estas redes económicas internacionales, ¿no? Uh -huh. Ese es el problema. Qué curioso cómo se mueven los hilos de, del planeta. Una última pregunta eh, que nos hacen, tenemos un montón de ellas de los oyentes. ¿Qué se sabe de las bases nazis en Canarias? ¿Se sabe algo? Bueno, se hicieron en, Fuerte, en, Fuerte, en Fuerteventura hubo un gran paso de submarinos nazis, ¿no? Uh -huh. En toda la costa de Portugal y incluso también en la costa gallega. Sí es cierto que allí, bueno, de hecho allí Hitler eh, hubo un proyecto para para construir una especie de mansión para su retiro, ¿no? Incluso en, en una de estas calas. Estuvimos viendo la una de esas casas que cubre eso también. Sí, sí, sí. Entonces todo eso es cierto, ¿no? Es decir, los marinos nos recalaban allí como en otros lugares del Atlántico y evidentemente pues dejaron su la impronta de su paso por la zona de las Canarias, eso sin duda. José, te damos las gracias. Te dejamos que disfrutes en esas corredoiras gallegas. Te emplazo para el próximo programa del Espacio en Blanco y enhorabuena por el trabajo. Gracias por la información. Seguimos estando en contacto, ¿te parece? Pues muy bien, Miguel. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Un saludo a todos los oyentes. Amigo. También para ti un placer que hayas estado con nosotros. Nos vemos pronto. Venga, buenas noches. Hasta luego. 13 y 14. Más temas todavía esperando aquí en este programa de hoy. El teléfono está tranquilo, tenemos cinco premios esperando 900, 137, 137 por si queréis participar. Y hay una información, dentro de poco hay una serie de actividades en las que vamos a estar involucrados. Estos son los datos que queremos daros esta noche. presenta Movilito. Hay un montón de actividades en las cuales podemos ir hablando aquí en el Espacio en Blanco. Una de ellas trae a un personaje que andamos detrás de él unos cuantos años, eh, eh, Monseñor Milingo. Yo no sé si se le puedes llamar Monseñor. Sandra González, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se le puede llamar Monseñor todavía o ya no? No, hay que llamarle es Monseñor. Es Monseñor. <risa> Sandra González es la organizadora de algo que 25 años lleva ya, 25 aniversario ¿Cómo de pasa esa, el tiempo, sí, Desde el 84 ¿Cómo pasa el tiempo? Hace, eh, organizado en algo, organizan algo que se el Foro de las Ciencias Ocultas y Espirituales que lo han hecho en diferentes lugares de, de Madrid eh, ¿Dónde va a ser el próximo? Y fecha dino Sandra Cambiamos de estación y estaremos en Príncipe Pío La estación de Príncipe Pío del 1 al 12 de octubre Del 1 al 12 de octubre Cambiáis de estación, eso es importante Estación Príncipe Pío Sí, sí, porque requería un sitio más especial sí. Y pensamos que la estación de Príncipe Pío ofrecía una serie de condiciones mejores para el público uh -huh. Ahí estaremos del 1 al 12 12 días en los que va a haber un montón de actividades y personajes que llegan Cuéntame, ¿quiénes van a estar? Pues como has dicho, es Monseñor Milingo que va a hacer sanaciones colectivas e individuales Fue, bueno, él no hacía sorcismo, recuerdo, ¿no? él, eh, bueno, eh, su fama se extendió un poco por las sanaciones que hacía y por los exorcismos yeah. es decir, dentro de, de la iglesia pues había un grupo que no estaba muy de acuerdo con lo que él hacía, ¿no? Yeah. y entonces pues yeah. ha sido muy castigado un hombre que ha tenido que luchar mucho porque eh, sus sanaciones, él sanaba un poco como eh, hacían en su origen en la tribu de Bantú, mm. porque él es, es Bantú, nació en Zambia Sí y, bueno, pues esas costumbres él también las tenía y sabía que, que tenía el poder de la sanación yeah. y él pues bueno dentro de lo que él podía de, de la iglesia, hacía sus misas y dentro de las misas al final ofrecía la sanación a todos y yeah. ponía las manos que también lo hace la iglesia ortodosa uh -huh. ¿Sí? y fue exconjugado por el Papa Actual eh, sí, porque el Papa Actual el Papa Benedicto XVI, era entonces ...el que dirigía el antiguo santo oficio... Sí, o ...a sea, la sí, congregación sí. para la doctrina de la fe... Sí. ...y le tenía ya bastante enfilado... Sí. El, ...el colmo de todo fue... ...cuando estuvo en Valencia... Sí. ...que le llevamos en 1997... Sí. ...entonces ahí, bueno, pues... ...el obispo de, de Valencia en aquel momento... Uh -huh. ...no le gustó mucho el que participara en un foro... Uh -huh. ...y le acusó de hacer brujerías... Y cosas raras, y entonces estuvo bastante castigado y apartado, sí. y no le dejaban hacer curaciones, porque él en Roma, es muy famoso porque hacía las misas esas de sanación en San Pablo de Estramuros, Ajá. a las afueras de Roma. Sí. Y bueno, pues también se las prohibieron Ya, y ahora es es conmulgado y es ex era arzobispo qué curioso eh, ¿Y qué habla el ex-monseñor ex Milingo? ¿Qué habla? Habla inglés, habla italiano y un poquito de español Bien, le vamos a hacer una entrevista increíble ¿Estará con vosotros qué día? Estará desde el 7 hasta el 12 Del 7 al 12, ex-monseñor Emanuel Milingo, ¿quién más va a estar? Marilyn Rosner, que no puede faltar la mejor Marilyn del mundo a la cita ¿Sí? estará otro también otro medium que no es conocido por el público casi una revelación en el foro que hemos tenido en Palacio Miramar en San Sebastián que es Miquel Lizarralde sí. también un medium que hace lo mismo que Marilyn, pero un castellano habrá que conocerle <ríe> Sí, sí, da mensajes y, y la verdad ha sido una revelación muy importante Y luego estarán periodistas y esperemos que estés tú también ah, El martes día 6 para hablarnos de, de todo eso que has descubierto en tus viajes Siguiendo el sendero de, de los dioses ¿no? Ahí estaremos, ¿qué más va a estar? Eh, pues estará José Quijarro, estará también el eh, Luterio Sánchez ¿El Lute? El Lute no Nos va a hablar del reto de la superación personal ah, Camina y no revienta una visión de, de, en fin, de cómo él ha encauzado su vida ¿Sí? y el giro que ha tomado y entonces pensamos que puede ser muy interesante no su testimonio ¿Ramiro Calle también va a estar? Ramiro Calle, Federico Sánchez sí. hay un plantel de profesionales importante, sí. muy Bien. importante eh, del, vuelvo a repetir las fechas, del 1 al 12 de octubre estación de... La antigua, la antigua estación norte de Madrid Príncipe Pío Con otro montón de actividades Dinos alguna forma de, de poder comunicar O informarnos más Alguna página web que tengas Sí, artesadivinatorias.es Artesadivinatorias.es Allí tendrán día por día eh, Todo lo que va a haber Perfecto, pues si se pueden informar y de todas formas sabemos nosotros cómo os seguir, os vamos a seguir la pista, queremos entrevistar a monseñor, queremos estar con Marilyn, queremos estar con todos vosotros y reflejarlo aquí en el Espacio en Blanco, dar un poco de cabida a todas esas actividades y enhorabuena por esos 25 años que hay otros 25 más. Muchísimas gracias. Un beso, te veo prontito. Un beso. Hasta pronto. Espacio en Blanco un viaje al mundo de lo desconocido 3 y 20 seguimos adelante esa es la cita de del 1 al 12 vamos a estar detrás de un señor Miningo y de algunas otras personalidades que van a estar y lo queremos traer aquí a vuestro espacio en blanco y estaremos el día 6 dando una conferencia por si estar con nosotros seguimos adelante de una sección que hacemos con Lorenzo Fernández en esta ocasión nos va a hablar de extrañas desapariciones con testimonios en la característica de la sección de primera mano de gente que estuvo involucrada. No os la perdáis. 900-137-137, por si queréis participar en nuestro concurso de esta noche, en directo seguimos adelante aquí en el Espacio en Blanco. Sintonía anuncia que llegamos al tiempo de la sección de los enigmas pendientes y Lorenzo Fernández, que es su responsable, ya está con nosotros con noche, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Bien, ¿y tú qué tal el verano? Pues muy bien, ¿y tú has pescado mucho? esas cosas no se cuenta vale vamos a dejarlo ahí sí. estuvimos un día intentando pescar no pescamos nada juntos además y no picaban de cualquier forma cuando pescamos soltamos siempre los peces nunca siempre nunca matamos eh, pero bueno algún día pescaremos eh, nos ponemos en plan de hablar de esos enigmas y últimamente desgraciadamente los medios de información nos hablan de extrañas desapariciones. Las últimas, quizá la de Laura Alonso o Marta del Castillo, han sido las que nos han tenido más en vilo. Increíble la cantidad de gente. De hecho, una vez hablamos con algunos policías que decían que había decenas de miles de desapariciones en nuestro país. En todo el mundo, evidentemente, increíble cantidad, ¿no? Solo en España piensa que al cabo del año se denuncian a los cuerpos de seguridad del Estado en torno a 15.000 desapariciones, de las cuales aproximadamente el 90% se acaban resolviendo, bien porque el desaparecido vuelve por su propio periodismo casa, bien porque es encontrado con vida en ocasiones pues fallecido, lo cierto es que ese 90% da mucha esperanza, sin embargo dentro del 10% restante queda un porcentaje que los cuerpos de seguridad del Estado llaman porcentaje de alta extrañeza donde a pesar de que quedan pistas bastante rotundas en el lugar de la desaparición por muchos años que pasan el desaparecido jamás aparece Esta noche vamos a hablaros en estos enigmas pendientes de algunas de esas extrañas desapariciones que ha habido a lo largo de la historia con testimonios de primera mano de los protagonistas no lo perdáis aquí en el espacio en blanco bueno Lorenzo pues vamos no sé, quizá por el, el caso del niño pintor de Málaga 6 de abril de 1988. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, ha llovido, y sin embargo todavía no se sabe absolutamente nada. Hipótesis todas las que quieras, eh, incluso supuestas pruebas que se han ido encontrando a lo largo de, de estos años, pero que al final no, ha, no han conducido a la presencia de este joven de apenas 14 años, un muchacho realmente introvertido, pero que poseía un don que los demás no tenían, y es que tenía un don para la pintura impresionante, al punto de que el mismo día de su desaparición, este 6 de abril del año 1988, se dirigía a lo que era su primera exposición en una sala de Málaga llamada La Mesón y el hombre pues imagínate, estaba realmente contento Qué raro que desapareciera en un momento tan así no David Guerrero Guevara se llamaba se David, llama, Guerrero, ojalá se llame. David Guerrero Guevara era un, bueno, pues un muchacho normal y corriente que según cuentan los que de esto se mucho y que de hecho tuvieron la oportunidad de investigar el caso, prácticamente se volatilizó de su casa, o sea el camino que va de su casa a la parada de autobús que tenía que coger para ir precisamente a esta sala de exposiciones, a partir de ahí no se sabe nada de él. ¿Qué hipótesis ha habido que lo raptaron que de todo tipo, quizás las más normales por decirlo de alguna forma eh, hablaban de un secuestro consentido es decir, muy poquito tiempo atrás él había pasado con sus compañeros de clase unos días en Portugal ahí dicen que él se dedicaba a vender caricaturas en el hotel a los diferentes extranjeros que, que estaban allí de hecho es que tenía un, un arte este muchacho para la caricatura también que era impresionante pues bien, cuentan que parece ser tuvo una relación muy directa con un ciudadano aparentemente de origen belga y a partir de ahí se abrió una vía de investigación que como podemos comprobar después del tiempo transcurrido pues no se ha consumado es decir, que no se sabe qué ocurrió. Absolutamente nada. De hecho, pues mira, por ejemplo, para que sepamos un poquitín cómo era David Guerrero, cómo era su personalidad, pues tenemos el testimonio yo creo que realmente valioso del que por aquel entonces era el director del Colegio Divino Pastor, Francisco francisco Guzmán, que nos hablaban de esta forma de David Guerrero. Espera, ¿cuántos años tenía cuando desapareció? Catorce cuando... años. Catorce años. Esto es lo que contaba el director de su colegio, palabras de primera mano Recuerdo perfectamente a primera hora de la mañana de... Del día posterior a su desaparición eh, la llegada de los padres al aula eh, preguntando a a los, a los compañeros a los amigos de, de aula si habían se si habían visto Que... Estamos hablando además, Miguel, de, de una de las desapariciones más misteriosas de las ocurridas en nuestro país, posiblemente en los últimos 50 años, es decir, por méritos propios forma parte de lo que podría ser un clarísimo enigma pendiente. De esas dotes de pintura precisamente que tenía, que sorprendían realmente, dada la juventud de este muchacho, las trazas de esa pintura, la calidad de la pintura, el arte que poseía, pues de eso también nos hablaba hace unos meses eh, uno de sus profesores, una persona que lo trató mucho y precisamente fue profesor de dibujo, de David Guerrero Guevara era Manuel Mancheño David tenía mucha mordacidad cuando hacía caricaturas y cuando hacía una creación propia que intentaba de alguna manera reflejar algún aspecto del colegio o de la vida o en ese aspecto David eh, era muy mordaz él sale de casa va a una exposición y de repente empieza desaparece o no llega a ese lugar ¿no? de repente desaparece y evidentemente cuando se produce un suceso de estas características los familiares generalmente suelen dejar un tiempo preceptivo, es decir, es posible que se haya perdido, es posible que la misma tensión que tenía en ese momento el introvertido David Guerrero Guevara, le hubiera llevado a permanecer en su casa o en algún sitio escondido por el miedo escénico, es decir él sabía que se enfrentaba ese día en concreto a una responsabilidad tan descomunal como era su primera exposición de hecho, cuentan los que tuvieron acceso a estas pinturas de David que ese día se exponían que había una completamente que era de un Cristo crucificado que a él le había traído realmente de cabeza que había estado horas y horas en su casa encerrado pintándola y que era una auténtica maravilla era digamos la joya de la corona de esta exposición que nunca llegó a presentar David Guerrero Eh, curioso, eh, hay testimonios a la policía tenemos testimonios por ejemplo de Manuel eh, O'Donnell que es el jefe de prensa de la policía nacional de Málaga donde también nos habla de lo que fueron esos primeros minutos esos primeros momentos de la desaparición de, de David Guerrero vamos a escucharlo llegó del colegio, se despidió de su familia y como todos sabemos ya se dirigió hacia el lugar donde estaba la exposición con el cuadro que tenía allí expuesto ahí es donde se produce el problema, nunca llega a poner los pies en la galería donde tenía que estar en esos momentos. Es eh, muy revelador y se ha estudiado mucho este caso, esa extraña desaparición y que no haya habido ningún tipo... Se hablaba de que a lo mejor se había ido, como tú decías, con alguien que le había conocido, que le habían llevado fuera del país nada de nada, no había pistas, no había es nada. que en este caso en concreto estamos hablando de un niño que por aquel entonces estaba a punto de cumplir los 14 años por lo tanto, evidentemente la policía los amigos, los compañeros lo primero que se baraja es que el niño ya es lo suficientemente precisamente eso, autosuficiente para si en un momento determinado dice de largarse, tenga los medios para poder hacerlo es decir, no es un caso de un niño de 7, 8 o 9 años que quizás sí está más desválido ante una situación de estas características él podía haber sido por su propio pie, seguramente sin ningún problema, pero sin embargo no había ningún indicio no llevaba dinero encima, no llevaba documento nacional de identidad, es decir, iba con lo puesto para que ese día fuera un día pues, lo más feliz posible dentro de esa galería y no en ningún otro lugar. De hecho, a partir de ahí es cuando se establece, a partir de esa desaparición es cuando se establecen pues, los protocolos que la Policía Nacional, tal y, tal y como nos cuenta Manolo Dones, pues, llevan a cabo una vez que se ha producido, ya se ha denunciado la desaparición de David Guerrero. El Cuerpo Nacional de Policía, naturalmente, dentro de las directrices que la dirección de la policía y en el último caso, en última instancia, el Ministerio de Interior o el Gobierno nos marca, está precisamente la de cubrir eh, las investigaciones de casos como este, de casos de desaparecidos y de casos en los que se puede estar hablando de la comisión de un delito, porque detrás de la desaparición de las personas puede, puede en determinados casos, existir la comisión de un delito seguimos todavía a día de hoy sin saber exactamente qué es que ocurrió, pero lo que sí está claro, eh, Lorenzo, es que Manuel Mancheño, su profesor de dibujo tenía claro que no había sido algo voluntario, que había no, algo extraño detrás, ¿no? No encontraba absolutamente ningún motivo que llevara a David Guerrero a desaparecer voluntariamente. De hecho, desgraciadamente, en los últimos casos que hemos podido comprobar, como el de Laura Alonso tan reciente, o el de Marta del Castillo, de la que todavía, a pesar de que los eh, supuestos culpables han denunciado el hecho de que ellos han cometido el asesinato, todavía el cuerpo no ha aparecido, ha aparecido, hemos visto que en muy poquito tiempo ha habido pistas, pistas que han llevado a gente. En el caso de David Guerrero, ...ni una sola. Vemos como Manuel Mancheño, profesor suyo... ...pues eh, comenta que de desaparición voluntaria nada de nada. La única posibilidad, o a lo que yo sí me remito... ...es que no creo que fuera iniciativa suya. Algo eh, externo, ajeno a él. Eh, la forma, el modo, el motivo, no lo sé. Pero yo creo que no nació de él. Eso decía su profesor. Y hasta ahora, como te decía antes... Eh decenas de años después no se sabe nada de nada de este muchacho en la familia no ha sabido nada no se ha puesto en contacto nada Estamos hablando de 21 años después que se dice pronto y la familia, por supuesto, como tiene que ser y debe de seguir siendo mantiene viva la esperanza de que David Guerrero Guevara un día aparezca por la puerta de su casa y explique qué es lo que ha pasado si es que realmente lo sabe pero lo cierto es que después de este tiempo transcurrido es uno de esos casos de alta extrañeza que todavía hoy sigue despertando el mayor de los misterios dentro de la propia Policía Nacional Ha habido también hace mucho tiempo, desgraciadamente, el caso Melody esa niña que desaparecía en en Portugal con una gran repercusión mediática no es, uno, no es el único caso, hay muchos más en unos momentos vamos a, vamos a volver a hablar de algunos de ellos, madelen me dice no sé qué he dicho, madelen hay casos también cercanos a nosotros, en línea de Somos Sierra es el siguiente que vamos a ver una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España Espacio en Blanco con Miguel Blanco dos años antes del caso que os hemos relatado el de David Guerrero Guevara desaparecía en el puerto de Somo Sierra también con gran repercusión mediática el 26 de julio de 1986, otro niño, otra historia tremenda Lorenzo. ¿no? Y en este caso todavía más dramática, porque aquí estamos hablando de Juan Pedro Martínez Gómez, un niño de apenas 8 años de edad, un niño absolutamente inválido ante la soledad de un lugar tan sumamente cerrado y agreste como por aquel entonces era el puerto madrileño de Somosierra. Y se dijo también, se contó de todo, ¿no? Eh, relata un poquito la historia. Venía con su padre en el camión, ¿no? creo Bueno, recordar. la historia es tan sencilla y tan inocente como que el niño había conseguido llegar a fin de curso con unas notas excelentes. Entonces, la promesa del padre a principios de este curso era que si conseguía aprobar, le iba a llevar desde su pueblo de los Cánovas, en Murcia, hasta Bilbao, para ver pastar las vacas. Fíjate, ¿no? no claro, él tenía la ilusión de que en aquellos eh, llanos secos de Murcia pues eh, las vacas las pobres no comían tan bien como podían comer en esos prados verdes de, de, de todo el norte español ¿no? y lo cierto es que la ilusión de este muchacho de Juan Pedro Martínez Gómez era precisamente ver pastar las vacas pues bien llegó a fin de curso consiguió su meta consiguió viajar con su padre y también con su madre el niño iba contentísimo ah con la hecho, madre iba también. iba también la madre de hecho Miguel fíjate que hubo una de las primeras eh, posibilidades que se planteó cuando se produce el accidente en el puerto de sierra y es que el niño no, no viajara nunca con él porque evidentemente del niño no se encontró nada Sin embargo, están los abuelos para testificar que efectivamente ellos la noche anterior a la partida se despidieron de su nieto diciéndole que tuviera un buen viaje. De hecho, hubo sucesivas paradas en ese trayecto hasta llegar al puerto madrileño de Somosierra, donde fue visto, como veremos posteriormente. Pues bien, a primera hora de la mañana el camión inexplicablemente, un Volvo F40, desciende por el puerto de Somosierra a más de 140 kilómetros por hora. Ojo, no estamos hablando de la actual eh, carretera A1, estamos hablando de la antigua carretera de Somosierra que era una auténtica serpiente de curvas a cual más peligrosa. 140 kilómetros por hora evidentemente la catástrofe se desencadenó, hubo varios vehículos pesados implicados y lo más importante es que eh, bueno pues eh, el camión transportaba ni más ni menos que... 20.000 litros de ácido sulfúrico óleum imagínate cuando el camión se abre la cisterna se abre y esos litros empiezan a correr por el campo metiéndose por la capa freática y provocando la evidente alarma en Somosierra y en los pueblos de alrededor ácido, ácido sulfúrico, has dicho ácido sulfúrico óleum con un 98% de pureza, no es con perdón una pijada, es que el 98% veremos que posteriormente es lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta Allí, el primero que es reclamado evidentemente cuando se ve que en la cabina del camión que ha quedado literalmente aplastada por la propia cisterna hay dos cuerpos de dos adultos, la primera persona a la que se reclama es a Juan García Torres que por aquel entonces era el juez de paz del pueblo de Somosierra Vamos, a Vimos el jaleo tan enorme que había porque era una columna de humo enorme la que producía el ácido al contacto con el agua Prácticamente se perdía la visibilidad de todo y a renglón seguido ya de conocimiento a juzgado de lo que ocurría, me ordenaron el levantamiento de los cadáveres en el momento que se pudiese porque nadie se atreía a acercarse a ningún sitio se ignoraba también el producto que llevaba a la, la externa porque hablaban de de óleum y como óleum pues sinceramente no conocíamos nadie esa terminología Y cuando sabemos ya que era ácido sulfóbico empezaron a ver el técnico de protección civil, fue cuando ya tuvimos más conciencia de, de la cuestión y ya nos pudimos acercar al, al lugar donde estaban los dos cadáveres de los padres del niño en cuestión. Habla de dos cadáveres y habla de ácido sulfúrico que debe ser tremendo eso ¿no? Imagínate, contaba Juan García Torres en las múltiples ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar con él pues eh, que en, en lo que era el ambiente prácticamente cuando uno se iba acercando los ojos te empezaban a, ll a llorar había un picor tremendo en la atmósfera es decir, era una nube de algo blanco que venía hacia ti que te provocaba una urticaria terrible pues bien, en ese instante como bien has dicho, se hablaba de dos cadáveres ahí nadie hacía alusión a ningún niño que viajara con esos padres pues bien lo primero que se hace como bien ha dicho Juan García Torres es avisar a Protección Civil y entonces su máximo mandatario en Madrid era Rafael Noja Rafael Noja actuó todo lo rápido que pudo sabiendo la catástrofe que se avecinaba la primera medida mía fue pues el tomar eh, contacto con las grandes grúas que tenían que levantar el camión y la segunda el buscar el neutralizante que fue Cal que a través de la Guardia Civil inmediatamente nos hicimos con la Cal inmediatamente en un municipio de Madrid la Guardia Civil tuvo que levantar a, de la cama, porque era lo olímpico de la mañana, tuvo que levantar al fabricante y teníamos a la hora ya la cal en el alto de Somosierra. Aquello verdaderamente fue eh, la, la mano de Dios, como digo, la divina bien providencia. Y yo vi imágenes, supongo no oyentes, algunos recordarán esas imágenes en televisión y era algo... El infierno desatado ahí, ¿verdad? Era el infierno, tuvieron que esperar muchas horas para poder echar la cal, dado que al lugar, salvo con mascarilla, no podías entrar de otra forma. De hecho, eh, aquí ya vemos que se habla de los dos eh, tripulantes de ese camión, son fallecidos, de hecho está prácticamente el ácido cayendo sobre la propia cabina y, y prácticamente pues está deshaciendo los los cuerpos. Y es en ese instante cuando están eh, echando la cal, cuando se dan cuenta de que hay una alarma, y además una alarma bastante justificada, porque date cuenta que del río Duratón, que al que se encontraba cerca, ah, no. había muchísimo regadío de pueblos cercanos el ácido se filtraba por la capa feriátrica imagínate la que se montaba, ¿no? Por lo tanto la actuación de Rafael Noja y de Protección Civil fue rápida y eficaz, pero ahí es en ese instante cuando salta la primera sorpresa, y es que los abuelos avisan que no solo viaja la pareja, es que también viaja el niño. Pues bien, cuando se pueden a buscar por el lugar, encuentran la suela de una zapatilla ahí se dan cuenta de que las zapatillas de un niño pequeño pero que podría corresponder a los múltiples accidentes que habían habido en esa misma curva dado lo peligrosa que era porque prácticamente se trataba de un ángulo recto al ver que se trata de un niño pequeño de 8 años pues empiezan a surgir hipótesis eh, hablamos de un secuestro o realmente lo más fácil es pensar que como se trata de un camión de ácido que transporta 20.000 litros de una pues oleada mortal literalmente ha deshecho el cuerpo en esas horas que han transcurrido desde que se ha limpiado la zona y se ha echado la sin embargo se hicieron experimentos y el propio Rafael Noja, jefe de protección civil de Madrid, hablaba de por qué esto de la disolución era algo pues poco menos que imposible si no se disolvieron los padres el chico no se tenía tampoco eh, disuelto más luego una prueba que hizo la Guardia Civil 15 o 20 días después con un, unos determinados huesos que los metió en óleo y concretamente eh, así como lo que es la parte de la carne había desaparecido totalmente habían pasado 5 días y empezaba ya a afectar al hueso pero la prueba nos indicó que de, luego, de haber habido niño el niño no se había disuelto con el óleo eh, es suficientemente claro lo que cuenta ¿verdad? De hecho juan hacia torres como veremos más adelante también confirmar mismo date cuenta que se hizo un experimento en el que aparte de diferentes animalitos se introdujeron en bañeras de, de ácido que es lo que podría haber quedado sobre las ondulaciones del terreno pues bien al cabo de una semana es cierto que los huesos quedaban completamente descarnados pero sin embargo el hueso se calcifica por lo tanto queda flotando sobre la base de la balsa de ácido el porqué del 98 pues bien cuando el ácido y esto cualquier químico lo puede decir cuanto más pura sea la concentración de ácidos sobre lo que es el, el, el, la cisterna en la que va cuando más pura sea en este caso el 98% menos capacidad corrosiva tiene por lo menos no actúa con tanta rapidez ¿Así? es decir el ácido es efectivo radical mortal y rápido cuando se mezcla con el agua en este caso no llevaba nada más que una condensación del 2% de agua. Por lo tanto, eh, por, mucho que querido, por mucho que hubieran querido el ácido, jamás hubiera podido deshacer ese cuerpo. En todo caso, al cabo de muchas semanas, dejarlo calcificado, los huesos flotando, pero evidentemente algo se hubiera encontrado. Aquí Juan García Torres, el juez de Paz de Somosierra, también explicaba el por qué pues, era imposible. Hace mucho tiempo, según los técnicos, y aunque se hubiese disuelto en el ácido, la materia orgánica del cuerpo humano se hubiese quedado en suspensión, se detectado algo, no se detectó nada. También categórico. Sí, yo recuerdo que se llevó a hablar de que el padre había parado antes del puerto, que si un asunto de drogas, que se si llevaba drogas, que sí si Una extraña historia en torno a todo esto, ¿no? Esta fue una de las hipótesis. De hecho, eh, previo a esto, Miguel, hay una hipótesis primordial, y es el hecho de que el niño no viajara con los padres, pero no viajara ya desde el mismísimo pueblo de Los Cánovas. Que lo hubieran cogido antes o... Exactamente, que lo hubieran cogido o antes o directamente que lo hubieran dejado allí. Esa fue una de las hipótesis que, que se barajaron. Sin embargo, hay un testimonio que sí pido por favor a nuestros oyentes ...que afinen el oído... ...porque la calidad de sonido no es muy buena... ...pero sí es eh, la única persona... ...que vio con vida a la, a la pareja... ...y en el caso este... ...a también a Juan Pedro Martínez Gómez... ...a tan solo 13 kilómetros... ...del puerto de Sierra ...es decir, la última parada oficial... ...que hacen para tomar un desayuno... ...es en, el, en un mesón... ...un mesón que entonces existía... ...se llamaba Los Maños... ...que estaba en la localidad de Cabanillas de la Sierra... ...y allí, en ese lugar un camarero Felipe Alhambra fue el que atendió a la pareja y al niño y se acordaba perfectamente del niño además le llamó la atención el hecho de que viajara un niño tan pequeño en un camión tan peligroso dentro la barra sobre las 5 y las de, la, de la mañana y viene entrar un matrimonio con un niño pequeño entraron, el niño y la mujer se sentaron en una mesa y el hombre pidió unas consumiciones el hombre pidió un café solo para él un vaso de leche con una bayonesa para el niño un café con leche para la señora se sentaron y estuvieron ahí por pues, cosa de 15 a 20 minutos se lo tomaron y se marcharon o sea, y al marcharse pues yo en esto de que salía fuera de la barra pues entre la ventana, nada más, marchasen al momento yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna o sea que el niño estaba con ellos en a ese 13 kilómetros del puerto de Somosierra el niño estaba con ellos como decía surgieron todo tipo de informaciones y luego entraron ya las cuestiones mágicas un montón de gente a buscarle con péndulo con historias ¿no? hubo, muchísima gente. Dar... hubo muchísima gente Miguel y hubo varios detalles antes de, de que se produjera la, la catástrofe que también llamaron poderosamente la atención, por ejemplo en la subida al puerto de de sierra según el tacógrafo el disco de papel que llevan los camiones para marcar las paradas marcó 13 paradas si tú le preguntas, 13 paradas eh, puntuales, es decir de cuestión de segundos pero si tú le preguntas a un profesional del camión que perfectamente podrían decirle esta misma noche que llamen y digan, pues, eh, si, es, si es posible o no, que en la subida del puerto de Somosierra, que vienen a ser 13, 20 kilómetros, no más, este camión se paró trece veces te dirán que eso es imposible, como mucho dos. ¿Para qué trece veces? Una barbaridad. Ahí es cuando sale la hipótesis de que le obligaran a hacer un transporte de droga. De hecho, ante la posible negativa de Andrés Martínez, el padre de Juan Pedro Martínez Gómez, a no llevar ese transporte, se establece la posibilidad de que efectivamente el niño fuera secuestrado y de ahí la endiablada velocidad en el descenso del puerto, precisamente una velocidad de persecución. El padre intentaba alcanzar a un vehículo en el que iban los secuestradores con su hijo. Es una posible, una posibilidad, es una hipótesis. Sin embargo, esto quedó completamente desechado cuando no, no se encontró ningún tipo de prueba en el momento en el que se realizaron las diferentes investigaciones también se habló de que en el lugar del accidente aparecieron, se habló de una furgoneta blanca de la que descendieron dos personas vestidas también de blanco, rubios muy altos, casi casi parecerían los extraterrestres que todos tenemos en la imaginación y que se acercaban al camión, cogían algo y marchaban de allí, esto fue una leyenda porque realmente jamás se llegó a demostrar que se postró en el lugar prácticamente desde el primer momento en el que se produjo el, el accidente y luego evidentemente al cabo de los meses, incluso de los años hubo muchísimas personas que aseguraron primero que podía verse disuelto, pero no en el ácido sino en una puerta dimensional y que podría estar encerrado en otra dimensión hablaron también, por supuesto, de extraterrestres y según nos contaba también Juan García Torres, el juez de paz pues allí aparecieron gentes del más diverso pelaje escuchamos hay muchas personas aquí hubo parapsicólogos aquí hubo eventes aquí hubo gente que Decidía saber lo que ocurría moviendo un péndulo. Aquí hubo, un, me acuerdo de una señora que venía toda vestida de negro con un cuello um, blanco grande, que aquella señora incluso tuvo que intervenir al juzgado en su casa porque decía haber encontrado algo y no dejó entrar a la policía judicial y al final con una orden judicial entraron en casa. Y a mí me comentaban los, los propios policías del caso que habían pasado miedo al entrar a aquella casa y bueno, hubo una serie de versiones impresionantes, yo con un señor recuerdo que lo vi mover algo y le dije que bueno, aquí llegan el péndulo, puedo encontrar eso y me di cuenta que era un yaveno que llevaba la mano me enfadé bastante con él en fin, hubo casos muy muy desagrables pero la versión oficial no se ha a saber porque no se encontró nada es lo que decía el juez. Nos queda poco tiempo, Lorenzo. Se hizo todo lo que se pudo para tratar de aclarar este asunto, ¿verdad? Se hizo todo. Y como dijeron los propios investigadores, juez de paz, eh, Rafael Noja, incluso Protección Civil, con que solo se hubiera encontrado una uña del niño ya se hubiera dado por desaparecido. Pero no se encontró absolutamente nada. Y hacerse, se hizo todo lo que se pudo. En las operaciones que yo he intervenido en Protección Civil, y ya son muchos años lo que llevo, una búsqueda más dilatada quizá porque hemos encontrado antes a, a las víctima pero fue mesípico es decir cuando la Guardia civil ya eh, se retira había pasado mesípico está es la verdad yo creo que hicimos todo lo que pudimos ahí está el testimonio eh, se hicieron todo tipo de comprobaciones nos encontraron y Y la familia que decía? ¿Y dónde está? ¿Y cuál es la hipótesis? La familia sigue sigue esperanzada. La familia, los abuelos en este caso, pues eh, siguen esperanzados en que su nieto aparezca porque de hecho no, no ha habido ninguna prueba que nos dé a entender que este muchacho ha fallecido a pesar de su corta edad y de la posibilidad de supervivencia que podría tener, pero tampoco ha habido ninguna prueba de que se encuentre en ningún otro lugar. Es decir, los parapsicólogos, los que han llegado con sus péndulos, los que han dicho que podía estar en un sitio o en otro, siempre, absolutamente siempre, se han equivocado. Y sin embargo yo creo que hay que lanzar ese canto de esperanza ¿no? que en cualquier momento, fíjate lo que ha ocurrido en Estados Unidos, una persona, una niña secuestrada con 11 años y 18 años después aparece, pues ¿por qué no? ¿por qué no atender a esa llamada casi casi desesperada que la propia abuela de Juan Pedro Martínez Gómez nos hizo en su momento? Mi nieto está vivo, desde luego nada de bañera ni nada de camión, ni nada de nada mi nieto vive abuela, con eso terminamos diciendo mi nieto vive un grito de esperanza que ojalá se cumpla en el caso de todos los casos que hemos contado Y los muchos de desaparecidos extraños. Hay que seguir hablando de ello, Miguel, porque hablar de ello, pasen 10, 15, 20, 30 años, es la única forma de que sucesos así no se olviden, que esta gente no caiga en el olvido y la esperanza no muera. Eh, me recuerdo, hay un caso en que se han niño, Jeremy, ¿no? Jeremy, Jeremy, Jeremy. Sí. Increíble la cantidad de casos. Gracias, seguiremos contándolo, seguiremos recordándolo y seguiremos hablando de enigmas pendientes. Muchas seguiremos gracias. en ello. Sí, 48, 2 y 48 en las Islas Canarias, seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España. Y el concurso a punto de cerrar nuestras líneas, por si queréis todavía intentarlo, 900, 137, 137... Cinco libros tenemos para sortear entre todas las llamadas y dar las gracias a toda la cantidad de gente que nos está llamando. Judith desde Holanda, Sadi desde Suecia, José Luis de Radio Progreso en La Habana, Cuba. Queremos algún día verte ahí a esa radio para estar con vosotros. Y ahora nuestra compañera Sonsoles Villanueva nos lleva al cine. Los estrenos, este es el que nos recomienda esta semana para pasar miedo. noticias, el mundo entero está pendiente el curso de la historia humana ha cambiado la nave parece detenerse sobre la ciudad de Johannesburg todo empezó unos 20 años atrás cuando los extraterrestres tomaron el primer contacto con nuestro planeta los humanos esperaban un ataque hostil o un gran avance tecnológico de la raza alienígena, pero nada de ello sucedió los propios extraterrestres eran refugiados de su propio mundo sin saber bien qué hacer se destinó a los alienígenas a un campo de concentración de Sudáfrica el Distrito 9 ahora quieren marcharse pero ¿por qué no les dejan irse? ¿cómo funcionan tus armas? les hablamos desde la entrada del Distrito 9 el campo de refugiados preparado para separar a los aliens de la población general me dijeron que me darían un chaleco olvídate del chaleco, no pasa nada ¡Agentes MNU, abran la puerta, por favor! Es un hallazgo increíble. No había visto esta clase de artilugio. No sé, esto tiene aquí las marcas de... Desde, lo... Desde luego es alguien, pero no es... no es... No es... No es un arma. ¡Ay! <risa> La tensión entre los extraterrestres y los humanos llega a un punto crítico cuando un operario de campo, Wikus van der Merff, contrae un misterioso virus que empieza a transformar su ADN. De la noche a la mañana, Wikus se convierte en el hombre más perseguido del mundo y a la vez el más valioso. Él es la clave para descubrir los secretos de la tecnología alienígena. Marginado y sin amigos, solo le queda un lugar en el que poder ocultarse, el Distrito 9. Estamos viendo soldados fuertemente armados desplegándose por el Distrito 9. Nadie sabía realmente lo que era este sitio. Busquen al monstruo. Una película de ciencia ficción que ya se ha estrenado en nuestras pantallas si ustedes también piensan que no estamos solos en el universo esta es su película será limpio y lo mejor de todo será silencioso hay muchos secretos en el distrito 9 ¿Quién eres? Soy mor Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Ah. Valiente guerrero. Lucha contra la nada. No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. <risa> ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. mientes Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana cada parte de su reino cada criatura suya no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad por lo tanto no tiene frontera ¿por qué se está muriendo fantasía entonces? porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y olvidar sus sueños por eso la nada avanza cada día más ¿qué es la nada? el vacío que queda como una ciega desesperación que destruye este mundo yo lo odio y por eso ayudo a la nada ¿por qué? porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar y quien tiene el dominio tiene el poder 354, llegando la recta final de nuestro programa, nuestra compañera Paz Llama se, encarga, se va a encargar de daros alguna información. La actualidad del mundo del misterio, Paz Llama nos la trae. empezamos el repaso de la actualidad del misterio y nuestro primer destino nos lleva al espacio exterior y desde allí les contamos que nuestra conocida Vía Láctea podría ser engullida por la implacable galaxia conocida como Andrómeda Según un equipo internacional de científicos, se ha confirmado que la enorme galaxia Andrómeda se expande devorando a estrellas de las pequeñas galaxias vecinas. Desde hace décadas se sospecha que las galaxias se consumen entre sí y que Andrómeda engulle las galaxias enanas que se acercaban demasiado a ella. Pero Andrómeda parece perseguir un festín mucho más grande. La gigantesca galaxia se acerca a nosotros, a la Vía Láctea, a gran velocidad. Sin embargo, no teman, según los astrónomos, esto ocurrirá dentro de miles de millones de años. A continuación nos hacemos eco de una noticia que conocíamos a principios del mes de septiembre. En estas fechas apareció un curioso vídeo en la Ciudad de México, donde se podía ver un diminuto ser, de apariencia humana, que muchos se atrevieron a reconocer en él a un extraterrestre. Esta criatura fue encontrada hace dos años por unos granjeros atrapada en un cepo. Su cuerpo ya sin vida fue trasladado a una universidad para que le realizaran pruebas científicas. Los resultados fueron todavía más inquietantes. Los investigadores comprobaron que se trataba de un ser de otro planeta cuya contextura corporal era similar a la de los lagartos. Además, vieron que su dentadura no presentaba raíces y que la estructura articular del cuello se parecía a la de los humanos. El tamaño del cerebro también sorprendió a los expertos, quienes determinaron que tenía una inteligencia superior. Sin embargo, el entusiasmo ha durado poco. Esta misma semana se ha demostrado que el supuesto cadáver de extraterrestre hallado en la localidad mexicana de Metepec corresponde al de un pequeño simio que habita los bosques tropicales de Centroamérica y Sudamérica. Cerramos el repaso a la actualidad del misterio con dos noticias curiosas que conocíamos esta misma semana y que tienen como protagonistas a dos personajes muy conocidos. Por un lado, la nueva primera dama de Japón, Miyuki Hatoyama, lejos de cualquier pudor por el que dirán, escribió en su libro que mientras su cuerpo dormía, está convencida de que su alma viajó a Venus en un ovni de forma triangular. Además, la primera dama asegura que tiene una cierta sensibilidad para estos fenómenos inexplicables y que no es la primera vez que se enfrenta a uno de estos casos. Y de nuevo Robbie Williams asegura que su vida se ve envuelta en misterio Si primero confesó haber vivido algún contacto con seres extraterrestres Hoy está convencido que la mansión inglesa que ha comprado recientemente Mora el espíritu de Catherine Parr, sexta y última mujer del rey Enrico VIII Sin embargo los fenómenos que se registran en la mansión Parecen no incomodar al cantante ni a su pareja Terminamos a toda prisa. Los ganadores de este concurso han sido, gracias a todos por las llamadas, cantidad de ellas: Víctor Manuel Domínguez de Bilbao, Soraya Ruiz de Málaga, Carmen Robledo de Ourense, Ana Fernández de Lugo y Jorge Andrés Flores de Fuerteventura. Nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis vuestro premio. Gracias a todos de nuevo por llamar. Las gracias a Juanjo y María del Mar que estuvieron aquí desde Córdoba han venido a vernos atendiendo y ayudándonos a hacer el programa. En seis días volvemos aquí a la Sintonía de Radio Nacional de España. No os lo perdáis. En 7 estaremos en esa noche en blanco en la Plaza de la Lealtad. La programación de Radio Nacional continúa. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros. Nos vemos.